Hace 12 minutos、eh, nos adentramos en el espacio Cosa de Todos. Ya saben que es un、eh, programa, una sección que les ofrecemos cada jueves dentro de la mañana, a través del cual、eh, hacemos de hilo conductor entre、eh, tanto el equipo de gobierno, cuando le llega su turno, como con los grupos políticos que integran la corporación local. Igualmente hacemos de correo de transmisión entre los ciudadanos y, ya decimos,、eh, lo que son los diferentes representantes. A nivel eh, municipal, eh, les planteamos las preguntas que ustedes nos dejen,、eh, nos hagan llegar a través de los teléfonos de la radio 4620-04-2155, a través del correo electrónico radiobrique.com.、Eh, bueno, pues en nuestra web, pero el correo electrónico radiobrique.com. Radiobrique en las redes sociales también, igualmente. Por ejemplo,、eh, si lo hacen a través de Twitter, por cierto,、eh, deben enviarnos、eh, su mensaje a través、eh, o con el hashtag. Cosa de todos 2014, porque, bueno, esta es la cantidad. Y para ordenarlo un poco,、eh, que si、sí, nos desean enviar su、eh, pregunta, su sugerencia a través de Twitter, insistimos,、eh, bajo el hashtag Cosa de todos 2014. Y、eh, Line también es otra de las eh, posibilidades eh, que tienen también、eh, y que suelen utilizar para dejarnos esas cuestiones.、Eh, todo ello, como les anticipábamos hoy en la mañana. Eh, en relación a Izquierda Unida, que es la protagonista hoy en nuestra,、eh, nuestro espacio, en concreto nos acompaña su coordinador local、eh, y además,、eh, bueno, pues,、eh, concejal dentro del Ayuntamiento d e u b r i q u e、eh, de Izquierda Unida, José García Solano. Bienvenido, eh, Pepe. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos、gracias. a quedarnos con el análisis en principio de diferentes temas. Del trabajo que realiza Izquierda Unida, de su opinión sobre diferentes cuestiones de interés local,、eh, y después、eh, nos iremos quedando con esas preguntas que vayamos、eh, acumulando. Así que、eh, no esperen para el final, como siempre les decimos, por favor,、eh, y nos pueden ir ya trasladando sus cuestiones. De hecho, ya tenemos muchas de ellas por aquí que analizaremos en los próximos minutos.、Eh, comenzamos con temas、eh, protagonistas, sin duda, n o en lo que fue ya el,、eh, la conclusión del pasado año y el arranque de este 2014. Hay distintos temas e s t r e l l a entre ellos, sin duda, los que tienen que ver con servicios básicos como、eh, la recogida de basura o también el agua. Sobre el tema de la gestión del agua,、eh, Pepe, querías comenzar por ahí,、eh, ya nos hemos referido en otras oportunidades. Sí, efectivamente, lo tenemos anotado como uno de los elementos fundamentales ¿no? en la discusión política actual en Ubrique, pero también seguramente pues, cerraré. O、se cerrará también con ese mismo capítulo, pues, pues, porque creemos que es tan importante que no debemos desaprovechar ningún momento para, para hablar del tema, n o <coughs> independientemente de quién tenga más o menos razones. Yo creo que aquí lo que se está debatiendo fundamentalmente es que los ciudadanos ubriqueños、pues, conozcan、eh, directamente y de primera mano pues, todas las posibilidades que hay en este, en este terreno de la prestación del servicio de aguas u b r i q u e n o Eh, a nosotros muchas veces se nos quiere achacar de que、eh, lo único que queremos es plantear nuestra alternativa y desechar las la demás. En ningún momento、eh, se pretende esta, esta postura. ¿no? Eh, entendemos mucho más lógica, mucho más racional ¿no? y, y ciudadana de, de cara a la prestación de un servicio tan esencial como es el agua. Y para un tiempo tan prolongado, que son 25, 25 años, y con todas las incertidumbres que hay en torno a la actividad de la propia empresa que ha estado prestando este servicio de agua a g u a de Urique, pues creemos esencial, fundamental, de que todo Urique conozca c u á la h situación d o la s i que se ha. Comportado toda la situación que se ha ido dando durante estos últimos 15 años para hacer un análisis serio, riguroso ¿no? y que nos traslade, junto con todas esas posibilidades que hay de, de distintas alternativas, que nos traslade a, a, a elegir, a tomar la decisión de la mejor de, la mejor de ellas. ¿no? Mm, en absoluto, yo creo que esto, ya que también estamos hoy en una fecha muy crucial, porque hoy, esta tarde, a las 7 de la tarde, habrá un pleno extraordinario para. Tratar otra vez de nuevo el, el tema de, del agua, ya el, uno de los últimos pasos,、eh, no es el último, pero es uno de los últimos pasos, ya para que d a r l el e visto bueno al señor alcalde pues, para u e s p que firme、eh, la creación de la, de la empresa mixta con a c u a r l a Y decimos esto porque vamos a seguir insistiendo en el sentido ese de, de, de transparencia, ¿no? ver las posibilidades que, que, que se manejan. Y eso es lo que nos e ha querido entender, y esto es lo que al no querer e entender, pues ha intentado por aquellos que preconizan y, y apoyan la creación de, de la empresa mixta, pues de cualquier manera intentan de alguna manera、eh, desvirtuar o quitarnos razón ¿no? a lo que estamos exponiendo, y en ningún caso. Pues estamos intentando、eh, suplantar una, una postura sobre, sobre la otra, sino que tengamos la posibilidad, no solamente los grupos municipales en el ayuntamiento, sino que sea la ciudadanía de Ubrique la que tenga conocimiento, constancia de cuáles son las posibilidades que tenemos de la prestación de un servicio. De, del agua tan esencial y durante 25 años. Yo creo que esa es el retrato, ¿no? El retrato fijo de lo que tenemos que,、eh, que mantener. Es decir, conocer todas las posibilidades. Yo creo que es un derecho que no se les puede quitar a los ciudadanos de Urique. Que tengamos esa posibilidad de conocer cuáles son la, las distintas alternativas que tenemos, ...de、si、una empresa mixta, de、si、una empresa privada o de、si、una empresa totalmente、eh, pública. Eh, también se quiere mantener la postura de que a estas alturas, en la, postura que, en la situación que estamos y todos los pasos que se han dado en el proceso de, de la constitución de una empresa mixta, que ya prácticamente pues, no se pueda m a r c h a atrás, porque además, incluso se nos, se nos dice por algún grupo político que es que、eh, la empresa privada. Pues nos puede, de, puede demandar al ayuntamiento que eso serían s unos costes elevadísimos. No sé yo de, en qué se fundamenta que pueden ser unos costes elevadísimos. La verdad es que nosotros decimos que no tienen por qué ser costes elevadísimos. Y en, en todo caso, en, en caso de que hubiera algunos costes, pues comple、eh, completamente sí podríamos asegurar que van a ser muchos menores que los que vamos a tener que sufragar año a año durante 25 años. Y en e s e sentido, yo creo que también su, la, la, la propia argumentación cae, cae por tierra.、Eh, porque no es que vayamos a, a decir que, ante una decisión judicial, en el caso de que existiera, iba a ser、eh, favorable a, a una o a otro, no lo podemos asegurar. Eso tendría que En todo caso, sería una decisión judicial en el caso de que la hubiera. También puede haber una negociación con la propia empresa. Para que en vez de prolongar el servicio como se ha prolongado este año durante tres meses, pues hay una prolongación de, de más tiempo、eh, con la prestación misma de, de, de la propia a c u a l i a o bien a través de, de, otro, de otra entidad pública que también se puede, que se puede hacer y tener un plazo de a ñ o año y medio. Hasta que se celebren las próximas elecciones municipales, que será el año, el año que viene, y entonces ya el nuevo gobierno municipal ...pues que tome la decisión más, más conveniente, más oportuna,、eh, después de que, además, p u e si s no se hace en, esta, en este último tramo de, de mandato municipal, todas esas averiguaciones y, y observaciones y estudios de análisis económico s y social, que sería lo, lo, lo pertinente. Eh, pues bueno, también la próxima、eh, mandato municipal estaría en deuda de hacer ese mismo <coughs> estudio y ese estudio de posibilidades. ¿no? Yo, creo que, vamos, yo creo que esencialmente, aparte de que nos podemos liar. En, en, en cuánto, en cómo y por qué, etcétera, etcétera, que es todo lo que hemos mantenido durante todo este tiempo atrás y vamos a seguir manteniéndolo, porque todavía quedan muchísimos flecos y muchísimas situaciones que, que aclarar. á La propia actividad、eh, del, de agua dubrique, pues yo voy a decir presunta, pues, porque no podemos ratificarlo, pero、eh, la experiencia、eh, nos demuestra y los conocimientos que estamos teniendo de, de la propia actividad de, de agua dubrique. Durante estos últimos 15, estos 15 años y, sobre todo, los últimos 10 años, posiblemente, voy a decir presunta, pero bueno, puede ser escandalosa, ¿eh? pues、porque u e s p al día de hoy todavía no se nos ha ofrecido、eh, ningún, ninguna aclaración a, al respecto de todo lo que hemos ido demandando con respecto a, a, la, a los datos que obren en, en la corporación municipal. Es decir, que lo que hemos ido diciendo sobre la actividad de la empresa pública, o, perdón, la empresa prestadora del servicio Aguas de u r i q u e Sociedad Anónima,、pues、ha sido bastante opaca. Ha estado bastante d e s c o n t r o l a d o eso no lo puede negar absolutamente nadie, todo, todo el mundo lo reconoce, hasta incluso el propio alcalde dice: sí, es verdad, efectivamente, que el descontrol, pero que ese descontrol,、eh, pues, va a desaparecer, pues, porque、eh, el ayuntamiento tiene el 51% de las acciones. Y la empresa privada va a tener solamente el 49. Pero, señor mío, si eso es lo que ha habido hasta ahora,、eh, durante la vigencia, la, la vivencia de Aguas de Ubrique, agua, Sociedad Anónima,、eh, también teníamos nosotros,、eh, la Corporación Municipal tenía el 51% y la empresa privada tenía el 49. Y, sin embargo, no ha sido suficiente. No, no, es que、eh, en este pliego de condiciones se han tomado todas las medidas para... usted puede asegurar eso, usted puede corroborar eso, usted va, va a ser alcalde durante 25 años para hacer una, Una, una propuesta en ese sentido, es decir, que usted lo que único que va a hacer es firmar el contrato、eh, para la creación de agua s d u r i u e y posiblemente pues no sea más alcalde de este pueblo, es decir, que le va a corresponder ...pues a, a otros grupos y a otros ...y a, otra, y a, otra, y a otros concejales, n o a pesar con el, con el tema. Entonces, yo creo que lo racional, lo prudente,、eh, yo qué sé, lo, incluso vamos, <ríe> lo democrático en este sentido. Como le dije ayer en, en, en el pleno, en, en, la, en el punto de orden, en, en ruegos y preguntas, era:、eh, por favor,、pues、mire, si es una situación tan, tan delicada la que se va a presentar a partir de la creación de, de la empresa mixta, pues quítese ese peso tan enorme de, de encima, consulte con la población, consulte、eh, con. Con, con, con, con técnicos en, en el tema, con entidades、mmm, de solvencia, para que nos saquen de, de este atolladero. De es decir, nosotros、eh, también hemos intentado、mmm, sacar un poco esta discusión del ámbito político. Es decir, que estábamos ya enredados en que si el Partido a n d a l u s i s t a o el Partido Socialista, o el, el Partido Popular, o nosotros mismos, Izquierda Unida, Teníamos distintos planteamientos, unos más cercanos a otros, con matices, etc. é t e r a Yo creo que o que hemos intentado también, conforme ha ido acrecentándose el conocimiento en la, en la sociedad euriqueña de, del hecho del acontecimiento trascendente que es el, el, la prestación del servicio de, de agua, hemos querido de que trascendiera a, a la sociedad. Yo creo que de alguna manera se ha conseguido. Pues, porque la, la gente, los ciudadanos uriqueños, también se han preocupado de una situación tan, tan excelente, tan extraordinaria, como es la creación de, de una empresa mixta para la prestación del servicio. Yo creo que desde la institución, desde la propia corporación, y yo creo que es una responsabilidad de todos los grupos políticos, el que una cosa tan, tan importante pues, se airee. Que creo que es lo que se ha intentado por, por, por nuestra parte y otros grupos también, de que se aire e y de que se haga conocedores, conscientes a, a la población de que estamos en el umbral de firmar un documento de, un, de unas características extraordinarias, ¿eh? que estamos hablando de 25 años, ¿eh? de, que, en fin, de que la experiencia nos está enseñando. Y de que a q u a l i a en muchísimos ámbitos, está intentando por todos los medios, ¿eh? por todos los medios digo, y lo subrayo, de constituirse pues, como la, la entidad que acapara cada vez más servicios esenciales, como es el servicio, el servicio del agua, y que lo hace con todas las garantías legales, no me cabe la menor duda, no sé si tiene en la historia. Se podrá demostrar algo contrario, pero me imagino que las leyes le, le dan esa posibilidad y ellos, con toda, con toda esa carga legal, pues,、eh, desempeñan la, la tarea. Otra cosa es que lo, la, la, la propia corporación, el equipo de gobierno, etc., etc. en distintas localidades, pues, le, permitan, le permitan hacer、eh, negocio con un servicio y con un,、eh, con un elemento como, como es el agua. Eso es harina de otro costal. Entonces, yo creo que aquí podríamos plantear、eh, el tema ideológico. Es, es verdad que siempre, si se tiende a la izquierda, pues normalmente, de principio, defendemos la prestación de los servicios esenciales a través de, de entidades públicas: ¿no? ayuntamiento, mancomunidad, diputación, lo que sea. ¿no? Mientras que los grupos más de derecha de la, de, pues normalmente se plantean otro tipo de, de gestión. En este caso, pues que sean las、eh, empresas privadas las que de alguna manera, o bien directamente o bien participadamente, intervengan en la prestación de, de los servicios. Yo creo que es un planteamiento ideológico. Ahora, alejándonos de, de, de ese principio ideológico, yo creo que también es muy racional. Es muy racional el es que también se sea un tanto pragmático, es decir, ver la realidad, estudiarla, analizarla y ver qué es lo eficaz, qué es lo, que, lo más oportuno y qué es lo que interesa a los ciudadanos. Si te parece, Pepe, antes de pasar a otras cuestiones,、eh, de, de ir analizando otra serie de, de temas,、eh, vamos a conectar ya con alguna s de las preguntas de los oyentes porque hacen referencia precisamente ¿no? a lo que es el tema del agua. Eh, más que nada son、eh, reflexiones. En, en dos casos, por ejemplo, a través de Twitter,、eh, nos dice un oyente si la empresa del agua, te he referido a, a ello anteriormente, pero dice este oyente si la empresa del agua denuncia estas alturas del trámite, puede pedir la compensación de dinero de los 25 años. Eso dice de un lado un oyente y de otra parte,、eh, Un dato que aporta, otra oyente comenta,、mmm, bueno, pues no sé de dónde saca ese dato, pero en cualquier caso lo comenta.、Eh, dice que en Ubrique el agua es un 64% más barata que en el resto de municipios de la Sierra. Bueno, sobre los 25 años, tengo que decir que、mmm, mientras no se firmara la constitución de. <coughs> perdón, mientras no se, no se firmara la constitución de. De la empresa mixta, desde luego la sociedad la, o la parte privada no podría demandar、eh, en, ningún, en, en ningún caso、eh, demanda económica por la falta de, de negocio que podría suponer los 25 años.、Mm, puede hacerlo, vamos, que la ley no le, no le va a. A cerrar el paso a que haga esa petición, pero la experiencia que tenemos en casos similares es que eso no, ante un juez, no, no prospera. Lo único que p u e d e hacer es el, el gasto que ha supuesto hasta, hasta ahora: Pues los informes técnicos que tenga a mano, el gasto de、eh, fotocopia, de, yo qué sé, la presentación de documentación, no sé, pueden ser dos, tres, cuatro, c i no c no sé, seis mil euros. Eso vamos,、eh, lo digo por decir algún dato o por aproximarme a una cantidad que,、eh, que pudiera suponerse ¿no? en el caso de, de, del gasto de, de la presentación de la documentación hasta ahora. Otra cosa sería, en,、eh, después de, de hoy, y, y, si, y en caso de que el ayuntamiento afirmativamente votara sí a la propuesta que hace el alcalde en este pleno extraordinario de esta tarde. Y dado ese paso, el siguiente sería、eh, la firma de la constitución de la empresa. Posiblemente estuviera quizás en esa actitud de poder、eh, reclamar alguna indemnización económica, pero hasta, hasta en ese momento, seguramente, o solamente、eh, te, se tendrían en cuenta los gastos que hasta ese momento hubiera originado y, y poco más. Es decir, que tenemos el caso de, de Inca, aunque en Inca estaba notificado o escrito en los pliegos de condiciones, había tres empresas que se presentaron y entonces el ayuntamiento, dando marcha atrás a la, a, a la, a la privatización o la, o la concertación con una empresa privada para constituir una, una empresa, pues solamente se le indemnizó con mil euros a cada uno.、Eh, estaba recogido en los pliegos. Aquí no está el caso recogido en los pliegos. Con lo cual, que es también un dato olvidadizo, ¿eh? Esperemos, creemos que no ha sido intencionado, pero no estaba recogido tampoco esa t posibilidad de, en caso de dar marcha atrás. Es decir, que aquí, pues, se ha, se ha remado solamente en una dirección y, claro, pues no se ha tenido previsto absoluta, absolutamente nada. El que el agua en Ubrique sea un 64% más barata que en el resto de las poblaciones de la Sierra, decía, bueno, pues, actualmente. Actualmente、mmm, puedo decir con datos concretos que la mancomunidad de municipios,、mmm, creando la, la empresa del agua,、eh, Agua de la Sierra de, de, de, de Cádiz, resulta que es una empresa muy, que la está gestionando, es verdad que hasta ahora <coughs>、eh, Izquierda Unida dentro de, de la mancomunidad. Y puedo decir que los ratios, los datos que tenemos es que es un 20% más barata que toda el agua que se ha vendido en el entorno. Concretamente, tenemos el caso de Jerez, que vendió su agua, un agua que no tenía deuda, un agua que era pública y un agua que daba beneficio, pero por motivo de falta de liquidez en el ayuntamiento y deuda por otros motivos y no por el agua, vende el agua de Jerez. Por 80 millones ¿no? para 20 años, y sin embargo, hay tres pedanías en Jerez que se han salido de aguas de Jerez precisamente por, y se han venido a la mancomunidad al servicio mancomunado de, de agua de la sierra porque le resulta más económica y es una prestación que está haciendo、eh, directamente la, la mancomunidad de municipio de Sierra de Cádiz.、Mm, lo del 64%,、mm, la verdad, que. Eh, habría que, que ver lo, los detalles, eso. ¿no? Mm, de todas maneras, nos queda un recurso esencial, magnífico, y es de que lo hemos manifestado muchas veces: ¿no? la diferencia que hay en la prestación de un servicio como este, el del agua, en, en cuanto a la columna de gastos, en cuanto a la columna de gastos, la prestación del servicio a través de una, una, empresa, una, empresa, un, una empresa pública. O una entidad pública, ya sea el ayuntamiento, ya sea, una, ya sea la mancomunidad o la propia、eh, diputación, pues las cargas económicas que se le suponen a una empresa mixta o una empresa, una empresa privada directamente o una empresa mixta donde hay participación privada,、eh, la columna de g a s t o es clarísima, mientras que Eh, la prestación de este servicio a través de una empresa pública solamente es el coste de, de, del servicio y el mantenimiento. Sin embargo, cuando hay una participación de una empresa privada en una sociedad de la prestación de, de un servicio público, pues ahí van los gastos generales, que hemos dicho muchas veces que es un saco, un saco roto, está la, la incorporación del de, de IVA a la factura y están también los beneficios industriales de la propia empresa. Y, claro, hay un capítulo mínimo de un 28, un 30 o 32% de diferencia ya de, de, de entrada. Y no digamos, y no digamos el compromiso que muchas veces tienen los ayuntamientos con estas entidades privadas, pues porque hasta incluso、eh, la participación de estas empresas privadas en, en las infraestructuras e incluso, eh, eh, Obras anejas a las infraestructuras del agua, pues las hacen directamente, no concursan, no tienen competencia, y con lo cual también tienen un sobre, un sobre beneficio en esa actividad. Si te parece, pasamos ahora ya directamente a lo que son residuos urbanos, a lo que es、eh, la gestión también de la recogida de basura. Pero、eh, otra cuestión, otra pregunta que ha llegado de un oyente a través de Twitter. Eh, se refiere a la recogida de, de firmas en contra de lo que es el proceso de licitación actual, de lo que sería、eh, la gestión por parte de una empresa mixta、eh, del servicio de agua.、Eh, dice: ¿No os parece vergonzoso engañar a personas mayores como mi madre pidiéndole firmas contra el agua sin explicar nada? Le dijeron: ¿Quiere que le suban el agua a un 11%? Pues firme aquí. Sin explicar nada más a una mujer de 81 años, señala. Bueno, yo la verdad que lo. Las personas que yo conozco、eh, que están recogiendo firmas, yo la verdad que <coughs> pondría mi mano en la candela porque esa no es la actitud que se ha tenido en absoluto, ¿no? No sé, yo creo que se sale de contexto y se sale de contenido y de toda esta, esta afirmación, n ¿eh? Yo la verdad que no respondería ni siquiera eso porque yo creo que, que eso no se ha podido dar, r ¿eh? e Eso es una mala interpretación, una mala intencionalidad、eh, respecto a, a, a, a la. al confrontamiento que se pueda tener de alguien que está en contra de que se recojan firmas. ¿no? Pues Eh, y de hecho, n o、eh, se está debatiendo.、Eh, parece que además los pasos van hacia ahí, n o hacia en este caso sí concreto, servicio público、eh, de recogida de basuras, la gestión pública,、eh, sí. puesto que sería a través de Básica, la empresa de Mancomunidad de Municipios, en ese sentido. ¿no? ¿Querías... Sí, sí, y esto es muy revelador. <coughs> Perdón, <coughs> es muy revelador el caso este de, de residuos urbanos,、eh, a través de la Bancomunidad, a través de la empresa Básica, que, básica, que significa Basura Sierra de Cádiz. Y el tema del agua. Fijaros、eh, que el tema de b á s i c a el tema de la recogida de residuos sólidos urbanos, pues desde hace ya un montón de meses prácticamente está eso afirmado y reafirmado,、e、incluso pues tiene las bendiciones, podríamos decirlo así, del propio alcalde, porque hacía、eh, una valoración、eh, muy positiva en el sentido de que、mm, la recogida de residuos urbanos a través de la mancomunidad. A través de Básica、pues、resultaba、eh, rentable por una serie de, de motivos y, y aludía precisamente a los motivos que nosotros aludimos al tema del agua, donde no, el tema del IVA, el tema de, de, la, de los beneficios industriales, es decir, que había una serie de, de, de elementos económicos a tener en cuenta para que el tema de, de Básica, a través de, de la mancomunidad,、pues、fuera rentable. Pero no solamente se queda ahí. Que siendo rentable y habiendo cumplido ya todos los requisitos, a pesar de eso, pues todavía no se le ha hecho la transferencia a Mancomunidad para que gestione el servicio de, el servicio de, de basura.、Eh, nos decía el señor alcalde que estaba pendiente de unos informes, muy bien, ¿de acuerdo? Unos informes por parte de técnicos municipales, y digo yo, bueno, y para el agua de Urique no hace falta informe. Informes técnicos municipales, porque hasta ahora incluso los hemos, los hemos reclamado y, no, y no, se la, no se nos han facilitado, sobre todo en, en términos económicos, y eso no se nos ha facilitado. Entonces, por ahí cabe la posibilidad de que incluso posiblemente no sé si será suficiente como para dar un parón al tema de, de la posible firma inmediata después de, de que el Pleno le diera el visto bueno a, al alcalde. Pero mucho supongo que incluso esto y, otra, y, otra, y otras motivaciones pudieran ser a lo mejor、eh, sustanciosas como para plantear esa, esa, esa posibilidad de, de suspensión o de retención de, del proceso. Es, es muy significativo ¿eh? que la misma teoría sirva para, para uno y, y luego la, otra, la misma teoría no sirva para, para, para el tema del agua. Es muy significativo y muy revelador. e h Pues eso en relación, ya decimos, a residuos urbanos,、eh, pasamos al ámbito、eh, laboral, a contratación、eh, a nivel municipal、eh, y, bueno, pues un,、eh, lo que es una nueva normativa que ya se aprobó en su momento, que está ahí en trámite de finalmente que se aplique, la bolsa de, de trabajo, ¿no? Sí, efectivamente, la bolsa de trabajo queríamos hacerla pues, bastante, con bastante escrupulosidad. Que fuera un documento totalmente válido. Tuvimos la, la contrariedad o el contratiempo de que la subdelegación de,、eh, la delegación de, del gobierno en, en Cádiz, de la Junta de Andalucía, pues viera que había defectos de fondo, de forma, y, y entonces pues, hemos entrado en una situación. En la que la verdad y lamentándolo mucho, a estas alturas aún no hemos podido、eh, solucionarla. Al final hemos ido a un contencioso administrativo, pero que independientemente de eso, yo creo que hay algo、uh, que valorar y es que independientemente de que tengamos la bolsa o no, no la tengamos en, en efectivo ahora mismo, pues lo que se está demandando por parte de grupos municipales y, y también por parte de muchos ciudadanos que se ven. Eh, recogidos en un agravio comparativo, pues están haciendo una demanda en cuanto a, a las contrataciones.、Mm, igual que los demás grupos, también Izquierda Unida se ha reunido con la plataforma de desempleados y han manifestado su, su malestar de cómo se e s t á n haciendo las contrataciones en el ayuntamiento, y eso unido incluso pues, a, la, a la demanda ciudadana en los servicios sociales. ¿no? Yo creo que van unidos los dos. Porque cuando ellos tienen la reunión con nosotros, no separan una cosa de otra, es decir, que, que inmediatamente saltan de un, de un tema a otro,、pues、porque es que muchos van de la mano. ¿no? Eh, cuando hay falta de contratación, cuando se han perdido las ayudas y cuando hay que ir a los servicios sociales a pedirla, a solicitarla. Pues también se encuentran con que o no hay recursos, o incluso los recursos, según ellos estiman, no se distribuyen equitativamente o, o justamente. En fin, que ellos tienen una visión de, del desarrollo de esa actividad dentro de, de, del ayuntamiento en la que posiblemente、eh, aseguran que se, puede, se, se, se debería y se podría mejorar muchísimo. En este sentido, ayer aprovechamos、eh, la. El Pleno Municipal, pues, para u e s p demandar a, a la concejal delegada de, de esta, en esta materia, pues que nos reúna a todos los grupos municipales para conocer de primera mano y de fondo todo lo que está aconteciendo con esta situación.、Eh, mm, nosotros no estamos de parte de uno y en contra de otro. Lo que queremos es de que、eh, se abra un foro, un foro donde se pueda hablar、eh, ampliamente y se hable de todo. Y en esta reunión que hemos pedido, donde, deben de, donde pedimos que estén todos los grupos municipales, también incluimos a la plataforma de desempleados, a sus representantes y, y también a, a los servicios sociales municipales. Creo que puede ser un foro de debate y un foro donde se aclaren muchas cosas, muchas dudas. Que unos tendrán más razón que otros, pero que efectivamente, donde únicamente se puede salir de dudas, es teniendo una reunión donde todos confluyamos y todos estemos con las mismas posibilidades de, de pedir la palabra. Más temas,、eh, por ejemplo, en el plano cultural.、Eh, Okuri. Okuri. Pues Okuri es una asignatura pendiente en este ayuntamiento. Lo hemos v e n i m o s manifestándolo desde, bueno, desde hace muchísimo tiempo. Y lo, la verdad es que hasta ahora pues, hemos arrancado muy, muy poco, por no decir nada absolutamente. Y nos preocupaba y nos preocupa la situación que tiene el entorno. Digo el entorno porque muchas veces hablamos de o k u r i y parece que estamos hablando solamente pues, del columbario y, y, y, la, y la corona del yacimiento. Cuando el yacimiento es muchísimo más amplio, mucho más profundo y además un desconocido. Es decir, lo que nosotros siempre hemos estado reclamando, seguimos reclamando. Y a partir de ahora también vamos a seguir insistiendo mucho más, con mucha más contundencia d e la necesidad que tenemos de abrir un foro público, un foro público donde se debata el tema de, de Ocuri. r Ahora mismo está habiendo una actuación dentro de, del yacimiento de, de limpieza y demás. Donde también se pone de manifiesto pues, esa amplitud que se pronosticaba de, del propio yacimiento. ¿no? Pero ahora lo que estamos demandando es que、mmm, todo eso que está de alguna manera aflorando, aunque muy suavemente, ¿eh? pues se proteja. No tengamos la, la desdicha, no tengamos la, la la, el, el infortunio de que algo que pudiera estar apareciendo. Desapareciera. Es decir, que ahora lo que estamos reclamando es de un control, ¿no? de, una vigilancia, ¿eh? de una vigilancia estrecha de, de, de lo que es el yacimiento. Es decir, que los aludidos se deben de dar por aludido y de manera、eh, sorprendente, pues porque no vamos a consentir de que p a s ó mañana o dentro de, de un mes. Eh, descubramos de que ha habido motivo s de expoliación o algo por el estilo. Quiero decir que, si lo que queremos es preservar nuestro patrimonio y、eh, ponerlo en valor, además, y darlo a conocer, y estudiarlo, analizarlo, yo creo que eso conlleva una primera medida que es la de la vigilancia, la de, la, la, de, la, de, la, de la vigilancia de porque es esencial Para, para protegerlo y para、eh, que podamos algún día pues, enseñar el, el yacimiento tal y como、eh, lo, hemos, lo hemos recibido hasta estos momentos. ¿no? Eh, otro capítulo dentro del que querías comentarnos casos concretos. ¿no? Me decías、eh, dentro de denuncias urbanas, ¿no? denuncias de, en torno a nuestra localidad, s i t u a c i o n en diferentes puntos. ¿no? Sí, efectivamente. Mira, ahora mismo está habiendo una actuación、eh, en los nueve caños. Eh, yo no es que comparta exactamente lo que se está haciendo, a lo m e j o posiblemente yo tenga otra visión, ¿no? pero lo importante es que se está haciendo, porque aquello, toda aquella, aquella zona de, de los nueve caños, lo que es el, lo que es el, el edificio de.、Mm, De, de, del agua y lo que es el entorno, y lo que es el propio río y el puente, y todo aquello que estaba abandonado, o tenía una vegetación d e s o r b i t a d a no se veía prácticamente nada, pues nos ha llevado u n tiempo de denuncias y de peticiones a la concejal delegada de, de, de, de, en este ramo, y la verdad es que al final pues han han decidido pues tomar parte en el, en el tema y llevar. Una acción determinada.、Eh, venía como consecuencia porque、eh, los nueve que años,、mmm, quiero, bueno,、eh, coincidimos en, en la observación hace un mes o poco más, en la observación de aquella zona, ...e incluso descubrimos que había estado un televisor,、mmm, había bolsas de basura, que yo estaba en una inmundicia tremenda. Y también se observaba como muchos visitantes de Urique, muchos turistas, pues, Al, al reclamo del ruido del agua, eso, pues, se asomaban a, al puente, claro, una vista muy bonita, ¿no? pero cuando se, se, se vertían su cuerpo sobre, sobre las aguas para poderlo ver mucho más en, en vertical, pues se encontraban con que aquello era una inmundicia, ¿no? y las exclamaciones pues, eran tremendas. Entonces, reclamábamos que por parte del ayuntamiento se hiciera una limpieza de aquello. Y la verdad es que no solamente están limpiando, sino que además incluso están reconstruyendo un poco lo que ha sido la zona aquella para que de alguna manera se pueda visitar mejor, incluso、pues、se pueda disfrutar、pues、sentándote allí, habilitando unos, unos asientos y demás. Es decir, que muchas veces parece que la oposición está ahí,、pues、muchas veces para. Para molestar al equipo de gobierno, yo creo que no, que hay que tener la visión de que equipo,、eh, los grupos municipales tenemos una misión no solamente de control de, de la actividad del, del equipo de gobierno, sino también pues, para dar alternativas y buscar soluciones a problemas que se plantean. En este caso concreto, pues, a, ayer también hice una denuncia que invitaba también a, a los presentes a, a la, a, al Pleno. Para que corroboraran de alguna manera lo que yo estaba denunciando. Y en primera instancia lo que hice fue saber qué conocimiento podía tener la concejal delegada de, de, esta, de esta situación. Me estoy refiriendo a la zona concreta, a la zona verde, más bien marrón, que está detrás de la plaza, del mercado nuevo, del mercado b de a s t o nuevo. Y allí, como podéis observar, a q u e hay una laguneta de, de agua putrefacta, seguramente agua fecal, y es un peligro enorme, no solamente ya un peligro físico, sino incluso de, de, de salud. Y es verdad, ahora viniendo para acá,、eh, hemos vuelto a pasar por, por, por la misma zona, por la zona, y está intacta, es decir, está igual que, que ayer. Yo creo que ya incluso esta misma mañana, Podían haber,、eh, cerrado a, l a c c e s o podían haber cerrado la escalinata, pues porque aquello es un peligro para las personas mayores, para los niños y para cualquiera, ¿no? Es un peligro de cualquier manera. Y he visto que veníamos, veníamos para acá, para dar radio y todavía no han puesto allí ni una cinta, ni han cerrado al paso aquella zona que debía, lo, lo primero que debían de, de hacer. Esto viene también a, a, a como consecuencia de que hace unos días estuvimos de visita en una casa, De la calle c o r n i c a b r a que da acceso a, en su patio a, a lo que es el, el depósito de c o r n i c a b r a donde desde hace muchísimos años pues, viene soportando la inclemencia, por, por decirlo de alguna manera, de, del destalizado que pudiera estar ocurriendo como consecuencia de las filtraciones y de los derrames del depósito de agua. Aquello tiene. Eh, un aspecto bastante de, de mucha peligrosidad, y, y, en, y en este caso viene muy bien al tema del agua, pues porque resulta que Agua s de u r i q u e una de las competencias, una de las obligaciones que tenía era la de preservar, conservar el tema del alcantarillado, el tema de, de, de los depósitos, los, los, las filtraciones, las escapes, etc. Bueno, pues. Lo, de, lo del mercado de abasto, eso no se produce en dos días, ni en dos semanas. Eso lleva muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Eso ha sido por ineficacia de la propia empresa. Y el que esta, esta familia en la calle Córnicabra esté soportando también durante tanto tiempo. La, la situación que viene soportando y el peligro que está suponiendo también esas filtraciones y, y esa mala conservación de lo que es la vegetación por encima de, del patio, pues indiscutiblemente eso también es competencia y es obligación y es responsabilidad ha sido durante todos estos años de agua de Ubrique. Es decir, que. Que cuando hablamos de eficacia y de buen comportamiento y de buen hacer de esta empresa, pues la verdad que tendríamos que darle un calificativo muy, muy, muy bajo. vamos a quedar ya de lleno con las preguntas de nuestros oyentes, porque además han ido llegando un buen número a lo largo de los últimos minutos. Ya de hecho, nos hemos ocupado de algunas que tenían que ver con el tema de, del agua, ya que estaba José García Solano refiriéndose a ese tema. Eh, pero bueno, vamos a ir con el resto、eh, y con nuevas que han llegado en estos minutos. Como decimos, por ejemplo,、eh, dentro de lo que es el ámbito vecinal, o también hablan de colectivos y demás, ¿qué opinan de las asociaciones de vecinos y si creen que sirven para algo? Eso de un lado. Y bueno, también con el tema de colectivos, si、sí, os habéis reunido siempre con todas las asociaciones que han contactado con ustedes. Bueno, nosotros. Voy a empezar por lo último. Nosotros no rechazamos ninguna reunión de quien sea, vamos.、Eh, es más, incluso preferiríamos que fueran más abundantes. Es decir, que el trabajo a nosotros, pues no, no l e decimos que no. Y si es para recoger información y para trasladar información, pues muchísimo mejor. Vamos, que yo creo que esa es la esencia de las reuniones, ¿no? Recibir información y transmitir información. En ese sentido. No sé si hay alguien que me haya pedido alguna reunión y no haya, no haya ido. Vamos, lo desconozco, ¿no?、Eh, conscientemente ninguna, ¿no? Y, y d e aquí, incluso, pues animo a que toda, todos los colectivos y todas las asociaciones, pues la verdad que recaben información de todos los grupos políticos, porque es la mejor manera de, de tener una información bastante fidedigna de la, de la realidad. y No se queden solo en un grupo. Y después hablaban de las asociaciones de vecinos y si creen que sirven Hombre, para algo. Yo, por mi, por mi edad, por mi experiencia,、eh, puedo decir que he vivido desde su nacimiento, incluso antes de su nacimiento, de todos los movimientos、eh, ciudadanos que ha habido concretamente en Urique y fuera de Urique, ¿no? porque hemos estado、eh, involucrados、pues, en todo ese desarrollo, primero pues, porque era una necesidad imperiosa. De, de trasladarnos inquietudes, conocimientos, y te estoy hablando pues,、eh, de los últimos años de, de la dictadura, ¿no? y de eso al inicio de la, de, la, de la democracia y los primeros años, pues, hubo un desarrollo enorme、eh, por parte de, de las asociaciones. ¿no? Y, y yo tengo que recordar que en Ubrique éramos pioneros. En este, en este sentido, porque estaba muy estructurado el movimiento ciudadano. El raro era el barrio que no tenía una, una asociación de vecinos y, y la verdad que desempeñaba una tarea extraordinaria. Eso con el tiempo se fue deteriorando y yo creo que de manera、eh, lamentablemente también por, por in, incursión política, pues fue también de alguna manera perdiendo su valor. Yo creo que eso es lo que hay, que hay que recuperar. Yo creo que estamos en una posición interesante después de, de que esa dejación y esa pérdida de, de, de contacto y de realismo por parte de, de las asociaciones de cualquier tipo, pues parece que con el tema de la crisis ha vuelto otra vez a, a tomar bríos. Y en ese sentido, yo creo que podemos tener una oportunidad, de hecho, la tenemos. Para darle también su cauce, su participación y que a través de las asociaciones sean los políticos los que de alguna manera、eh, nos ciñamos al programa、eh, más idóneo para, para el servicio a la, a la comunidad. Hay un par de preguntas que tienen que ver con、eh, carreteras y con la responsabilidad de Izquierda Unida a nivel provincial dentro de lo que es este apartado de, de fomento.、Eh, no lo dicen directamente, pero bueno,、eh, la referencia es a Manuel Cárdenas, seguro, como delegado territorial、eh, en Cádiz de, de este área. Eh, por ejemplo, dice una de las cuestiones: el encargado de Izquierda Unida de las carreteras lleva meses engañando a los ubriqueños. ¿Para cuándo el arreglo de la variante? Y la otra cuestión dice: Izquierda Unida es las encargadas de arreglar nuestras carreteras. <coughs> ¿Para cuándo la variante? Esperáis que haya fallecidos. No nos engañéis más,、eh, dicen estos comentarios a través de <coughs> Twitter. Pues posiblemente, <coughs> si esa responsabilidad no recayera como recae en Izquierda Unida, Pues posiblemente a lo mejor hubiéramos hecho alguna manifestación o incluso pues, hubiéramos demandado al señor alcalde para que、eh, no perdiera el contacto con la propia delegación con idea de favorecer el arreglo de la carretera. Pero aprovechando además que esa responsabilidad es、eh, de Izquierda Unida, a nosotros nos molesta y nos duele mucho de que esa carretera, ese trozo de carretera, sobre todo la de la variante, no esté ya arreglada. Eh, nosotros, como grupo municipal, nos hemos dirigido en más de una ocasión y recientemente ha sido la, la última.、Eh, tenemos constancia de escrito,、pues、porque no queríamos que esto quedara en una llamada telefónica, que yo creo que、eh, alguien pudiera ponerla en entredicho. Y yo creo que con, con Manolo Ramírez, nuestro secretario de grupo del, del Grupo Municipal de Izquierda Unida, podemos、pues、t r a s l a d a d o Uh, nuestras quejas y nuestra preocupación del por qué esta carretera no, no estaba ya arreglada. Y no solamente esa, sino que、uh, sabiendo que hay pocos recursos económicos, de que seguramente la carretera también, la, de, la que va hacia el Puerto Gales y la que va también hacia Corte, no se va a poder arreglar en esta legislatura, no sé si el año que viene habrá algo, algo más de economía. Pero parece que todo indica que va a ser muy difícil. Entonces, incluso demandábamos a, a Fomento, mandábamos a, a Manuel Cárdenas como、uh, delegado territorial de, de Fomento y Vivienda, pues que se aprovechara este tiempo en el que no se van a, a emprender grandes obras por falta de recursos. Al menos aprovechemos el tiempo para saber exactamente para que cuando dentro de dos o tres o cuatro años haya economía suficiente, a, hayamos hecho. El trabajo、eh, pertinente, el trabajo anterior, que es el de análisis、eh, de qué es el, cuál es el mejor arreglo, cuál es el arreglo que se necesita y cuál es la inversión que se necesita. En ese、eh, tiempo queremos aprovechar para hacer eso, porque luego tendríamos también un atraso de uno o dos años para lo, el conocimiento técnico y lo que habría que, que emprender. Y en ese sentido, ya te digo, mi malestar, ¿eh? mi malestar,、pues、porque todavía a fecha de hoy. E、incluso creíamos que esta semana pasada iban, iban a comenzar las obras y no han comenzado. Y nosotros, desde luego, en este sentido, pues no nos reservamos absolutamente nada. Y si hay que tirarle de las obras a, a quien sea, aunque sea de los nuestros, se las tiramos. Y además que somos muy críticos con nosotros mismos.、Eh, otra cuestión a través de redes sociales. Eh, volviendo al agua,、eh, y en concreto a lo que es la factura de, del agua,、eh, aquí hay un, una referencia a lo que es el capítulo que cobra la Junta de Andalucía para、eh, depuración de aguas.、Eh, por ejemplo, nos dice José:、eh, ¿por qué cada ubriqueño paga unos 6 euros por factura a la Junta si después no hace ninguna obra? Sí, efectivamente.、Eh, a mí se me ha querido ridiculizar un poco、eh, la intervención que tuvo、mm, Pepi Gloria, concejal de,、eh, del equipo de gobierno. En el sentido de que quiso ridiculizarme poniendo unas palabras en, en su boca que yo las hubiera pronunciado y no me retracto de ella, porque decía que era, lo que se estaba construyendo era un fondo social, pero no un fondo social de asistencia、eh, de beneficencia o, o de último s recurso. s Era un fondo social、pues、porque el fondo que se estaba creando con el canon autonómico era un fondo que luego revertía hacia la sociedad. Es decir, es un fondo que se crea. Que se cobra a todos los, los andaluces, desde Almería hasta Huelva ¿eh? y desde Jaén hasta Málaga, pasando por las demás provincias, se le cobra a todos los mundos、eh, con un porcentaje、mmm, sobre factura que se va acumulando en una cuenta, de la, de la, una cuenta autonómica para hacer inversiones en aquellas localidades que lo, hayan, que lo demanden o que lo necesiten. Nosotros poníamos el,、eh, en contraposición a que el canon de mejora, que tiene un, una parte recaudatoria de la parte privada que ejecuta las obras y que es un beneficio de la propia empresa, luego se repartía en dividendos en la sociedad, cosa que no ocurría con el canon autonómico. El canon autonómico es un dinero depositado en la Junta de Andalucía que tendrá、eh, la repercusión en la sociedad, en las o b r a s Previstas.、Eh, hay un, en el boletín de la Junta aparece en el 2010 una, una de las obras a realizar, que es verdad que no se ha realizado todavía. Y que, y que está recogido de que se debe de, de, realizar. Nosotros, como grupo municipal, y yo me consta que también otros grupos municipales de la Corporación de Urique, pues se ha ofrecido a la, al alcalde para que en un documento conjunto,、eh, reivindiquemos la, la el, el que,、eh, la partida presupuestaria,、eh, concedida para, para el arreglo de, de, de nuestra depuradora, pues se ejecute. Es decir, que siempre nos queda esa posibilidad de que tarde o temprano, y esperemos que más tarde, más, más temprano que tarde, pues que esa partida revierta sobre los ciudadanos uriqueños. Pepe, hay por aquí una pregunta, por ejemplo, relacionada con、eh, lo que es, son las campañas electorales, lo que es la colocación de carteles.、Y、crítica ahí a Izquierda Unida, te comento. Por ejemplo, dice la cuestión: ¿por qué cuando hay elecciones colocáis carteles en zonas no habilitadas? Es una manera ilegal de ensuciar nuestro pueblo, dice. Bueno,、eh, se puede ver de esa manera. Nosotros lo vemos como una protesta. Porque, vamos a ver, eh, aprovecho, eh, está muy interesante la pregunta. Porque muchas veces hemos, de, hemos demandado. Vamos a ver, se han terminado unas elecciones, se ha terminado una, una, perdón, una, una legislatura、eh, electoral. Se han cumplido los cuatro años.、Eh, cuando vamos a unas elecciones nuevas, ¿no deberíamos de partir todos de cero? Es decir, no deberíamos de tener todos los grupos políticos, ¿m? las mismas posibilidades. Es decir, si tenemos 10,、eh, vamos a suponer que tenemos 20 paneles, ¿por qué no tiene el Partido Socialista, el Partido Andalucista,、eh, Izquierda Unida y el Partido Popular, no tenemos los mismos paneles? No. Los paneles se reparten en función del de,、eh, re el resultado electoral anterior. Es decir, en este caso, pues el Partido Socialista tenía 14 o 15、eh, paneles, El Partido Popular también tenía otra cantidad enorme de, de paneles. El Partido Andaluzita s también tenía los suyos, eran bastantitos. Claro, nosotros, como partíamos con una legislatura anterior, con unas votaciones menor que ellos, pues teníamos dos o tres paneles. Entonces, claro, como protesta, como protesta yo creo que eso es totalmente.、Eh, Aceptable en nuestra sociedad, pues como protesta poníamos cartel y procurábamos por todos los medios no ni estropear ni, ni, ni, ni,、eh, ni perjudicar a nadie, solamente buscábamos sitios donde menos perjuicio podía, podía ocurrir. Yo creo que. Debíamos de, de reflexionar todos un poco en este sentido, de que si una campaña se inicia, debíamos d de empezar e todos de cero y todos deberíamos de tener la, el mismo número de, de, de paneles: cinco o cuatro o tres, los que sean, pero todos por igual. Y seguro, seguro que i q u e d u n i d a no pondría ningún papel fuera de, de los paneles. Una denuncia ahora sobre、eh, lo que son los excrementos de animales en la vía pública.、Eh, un oyente propone que se instale un censo canino municipal. El dinero recaudado podría destinarse a la instalación de pipicans, como se les conoce.、Eh, comenta que el problema de los excrementos en la vía pública es alarmante. Sí, sí, yo estoy de acuerdo totalmente con este oyente y con este preguntante, porque, porque la verdad es que yo creo que los, que los dueños de los animales que. va a Decir ensuciamos ya no, porque yo he t e n i d o también, pero hum, lamentablemente no tengo ahora mismo ninguna, porque la última que de, ya se enterró también. Pero que sí, que es verdad, efectivamente, y yo creo que también es muy educativo, pues que todo el mundo que tiene su animal, pues que lleven en los bolsillos siempre bolsas de plástico. ¿eh? Eh, yo, yo no solamente llevaba bolsa de plástico, sino también llevaba una s e r v i l l e t a porque me daba la sensación de que estaba recogiendo la caca directamente. Bueno, eso son <ríe> ya manías de unos y de otros. Yo creo que tampoco el ayuntamiento en este sentido está haciendo toda su labor, porque concretamente el, el, el espacio este verde-marrón que estábamos denunciando ayer, concretamente en el pleno、eh, que está en la, en la trasera del nuevo mercado de abasto, resulta que hay una cantidad de c a c a de perro tremenda. ¿Por qué los servicios de limpieza no tienen habilitado o tienen ordenado? Es que no lo sé, pero me extraña mucho. De que durante tantísimo tiempo permanezcan allí、eh, al sol ligero. ¿eh? Creo que podría también hacerse una recogida, mientras no se habilite, por ejemplo,、eh, otra, otro, o, otros elementos, o, otra, o como dice el oyente, un p i p i c a n t e e s t o Sí.、Hmm. Pues habilítese lo que sea necesario, pero si queremos vender Ubrique como, como un destino turístico, pues eso, esos elementos hay que、mmm, tenerlos muy, muy controlados. Otro oyente nos habla de la zona de la guardería municipal,、eh, zona de plaza, plaza Misión Rescate. Dice que、eh, hay muchas ratas por esta zona y los sale daño si es un peligro por el foco de infección que, que esto supone. Eh, y como decía, también las ha visto por la zona de la Plaza Misión Rescate. Así que deja, traslada ahí esa cuestión. Bueno, pues yo creo que Urique, el Radio Urique está llegando a muchos lugares. Espero que también llegue a, a, la, a, la, a la corporación, a, a los responsables y t o m e medidas en este sentido. Yo, la verdad, que no tenía hasta ahora, no, ya ve que vivo por la zona, pero nadie me había comunicado al respecto a esto. Pues yo creo que debemos de trasladar cualquier situación que tengamos en este sentido, hay que trasladarla、pues、a la, o bien a la policía o bien a, al ayuntamiento para que op operen directa y, y urgentemente. ¿no? Desde aquí pues, hacemos el llamamiento a los responsables municipales para que actúen de inmediato.、Eh, pasamos a、eh, otro tema en el ámbito cultural. Eh, a través de Twitter nos dicen lo siguiente: la Junta aprobó una propuesta del Partido Popular para、eh, Calzada Romana y Okuri. Fue aprobado también por PSOE Izquierda Unida y aún no han hecho nada. Me imagino que se refiere a una proposición no de ley que se、eh, votó por unanimidad en el Parlamento Andaluz. Sí, en todo esto, vamos, en todo esto pues, hay criterios diversos y muchos matices.、Eh, yo creo que. Independientemente de que todos podemos estar de acuerdo en las actuaciones necesarias, en, no solamente en o c u r i sino también en lo que es la calzada romana, en este sentido yo creo que es lo que estábamos demandando y seguimos demandando, es de que tenemos que seguir insistiendo en, en las necesidades que tiene Urique en cuanto a, a la preservación de su patrimonio. ¿no? Yo sigo insistiendo en que por parte de. De la concejal delegada de, de cultura hasta, hasta estos momentos no ha dado、eh, respuesta ninguna a todas las demandas que hemos venido haciendo. No se trata solamente de hacer un, un manifiesto o hacer una propuesta o llevarla incluso al propio Parlamento、mmm, andaluz para que en su conjunto se, se aprueben unas medidas y luego、mmm, se olvide todo. Yo creo que nuestra obligación, la obligación de todos, Dentro de la corporación y fuera de la corporación, es velar por nuestro patrimonio. Y en ese sentido, yo creo que se debe de tener incluso prácticamente abierto una, un foro de, de, de debate y que aprovechemos cualquier r e q u i s i o cualquier posibilidad para manifestar nuestras exigencias en este, en este sentido. Yo abogo porque, ayer ya lo manifestábamos en, en el Pleno, ¿no? De que, hombre, nosotros somos un grupo pequeño, solamente un concejal, y afortunadamente pues, con, un, con un secretario de grupo muy eficaz, muy eficiente, con muchísima capacidad, y es lo que nos permite pues, desarrollar una labor que parece que tenemos más de, más de tres concejales. Y, y en este sentido, pues vamos a, a profundizar, vamos a intentar c a p t a r toda la atención posible por parte de la concejal. a De, delegada de Cultura para que este foro、mmm, se inicie, c o n c e n s u e m o s propuestas y las llevemos a donde haga falta.、Eh, hablamos ahora del problema de aparcamientos.、Eh, un oyente a través de Line、eh, se hace eco de esta cuestión.、Eh, ¿Para cuándo solucionar el problema de los aparcamientos? Pensad, dice, que no nos influye solo a que podamos aparcar con facilidad. Lo más importante es que por escasear、eh, el aparcamiento, Eh, bueno, pues、eh, De las localidades cercanas no vienen aquí para comprar al Mercadona, al Día o a los demás comercios por ese problema y prefieren ir a Villamartín o a otros lugares aunque estén más lejos.、Uh -huh. eh, de este tema se habla cuando bueno, salen en, en pleno, salen comisiones informativas, pero también salen propuestas、eh, de cara a esta situación, pues al concejal al delegado de tráfico. Pero yo quiero recordar que al principio de esta legislatura municipal, pues al señor alcalde incidía muchísimo, tremendamente, en el tema de aparcamiento. Tenía muchas perspectivas, tenía muchos proyectos, pero a estas alturas no ha cuajado absolutamente ninguna, no ha dado satisfacción a esa necesidad. Pero aparte de eso es que yo creo que tampoco nos q u e b a m o s mucho la cabeza. Digo, nos crevamos por no decir se quiebran, porque nosotros no las podríamos crevar y de hecho, pues te la quiebra. Pero si no tienes posibilidades de, de llevar un, un, un proyecto para que te, te lo aprueben, de todas maneras sí puedo asegurar que hemos manifestado en más de una ocasión el tema de los aparcamientos, sobre todo en las zonas de mucha confluencia、eh, y sobre todo en el, en el periodo matinal. Es decir, Eh, crear una zona,、eh, tanto en donde hay bancos, donde hay comercio, donde hay el mercado de abasto, donde está correo, en fin. toda Esa zona que es bastante amplia dentro de Ubrique, pues habilitar para que no todo el mundo, pues a lo mejor llegue el, un domingo por la tarde temprano, aparque su coche y no lo mueva hasta el, viernes, hasta el viernes siguiente. Yo creo que hay que darle una movilidad, sobre todo en estas zonas de aquí céntricas, donde hay mucha confluencia y hay mucha necesidad de. De aparcado, por media hora o una hora, pues que se habilite también ese tipo de, de aparcamiento donde tú vas a llegar, pero te tienes que ir en un tiempo prudencial, sobre todo por la parte de la mañana. Por la tarde, pues normalmente se suelen、eh, dejar de, de, que, de que ese tipo de aparcamiento sea, sea así, ¿no? sea, sea riguroso o sea temporal. Ver, siguiendo con aparcamientos, por ejemplo,、eh, otro oyente quería saber si tiene alguna información sobre el proyecto de aparcamientos. En la calle Ronda, imaginemos que se refiere a la parte de arriba, ese sí, llano que es privado. Ayer, a, a una pregunta a este respecto, y bueno, y porque ya también en los medios, concretamente en Radio Urique, que también se ha podido oír, y alguna manifestación que h a hecho、eh, responsables municipales,、eh, estaban en esa, porque aparte, par, a, a partir, a partir, o no sé si incluso con, a, con cierta antelación, a la desaparición de los aparcamientos en la Plaza de la Verdura, Pues entendían que había que ir buscando también otros recursos de aparcamiento,、pues、porque con la calle, la, calle, perdón, la calle Real, la calle Botica, todo eso、eh, inhabilitado para aparcamiento, pues había que ir buscando nuevos aparcamientos. En este sentido, parece que han hecho una gestión, están haciendo una gestión para habilitar, no sé si 8 o 12, entre 8 y 12 aparcamientos en aquella zona, de, de una zona privada, ¿no? Sí, efectivamente, sí, se dio cuenta de eso a una pregunta que se le hacía al respecto. Eh, y siguiendo con temas relacionados con aparcamientos,、eh, zonas prohibidas y demás, por Line nos comentan: ¿por qué no pintan en amarillo la calle Fernando Portillo? Pues aparcan y, y multan. No estará pintado de amarillo,、eh, se aparca y después llega la, la multa. Y bueno, pues、sí. esa es la sugerencia que se realiza.、Eh, sí, que... sí. Efectivamente, mira, de, a ver, a este, yo creo que bastante grupos municipales, por no decir todo, por lo menos, quizás, quizá, se relaja más el equipo gobernante, pero todos los demás tenemos、eh, claro y evidente que era necesaria, veníamos d e m a n d a n d o l o desde hace ya tiempo. Un, Una nueva reunión sobre seguridad vial, y en ese sentido, p、pues, u en s e esa misma reunión de trabajo, p u e sale s todo esto a relucir. Es verdad que hay muchísimas zonas que, hay hasta incluso, pues, la pintan de amarillo de manera particular. Sí,、eh, otros que, incluso, están pintados oficialmente, pero ya no están en uso, es decir, que no tienen utilidad y no se borran. Es decir, que en este sentido estamos bastante d e s f a z a d o s Yo creo que hay que actualizarse muy, muy, muy mucho en este sentido. Luego también hay aparcamientos personalizados de personas que están、eh, incapacitados, ¿no? Entonces, pues, perfectamente están personalizados por, por, por pura necesidad, yo creo, y lo veo bien. Pero es que lo que no puede haber es que. Eh, personas con misma, el mismo grado de invalidez, pues no lo tienen personalizado. Yo creo que esas cosas también hay que, que arreglarlas y hay que, que solucionarlas. Y por último, estoy repasando por aquí, parece que no hay ninguna pregunta más, pero、eh, nos llega un tuit、eh, de la Asociación de Vecinos de la Avenida España, al menos llega de ese Twitter,、eh, digo porque habla de una、eh, petición de reunión. Eh, y espero que sean, evidentemente, de representantes de ellos. Estoy seguro que así será,、eh, parece que sí. En mayo de 2013 entregamos una carta en mano en la sede de Izquierda Unida para presentar un proyecto y aún esperamos respuestas.、Eh, te comentan por parte de la Asociación de Vecinos de la Avenida España. Pues yo tengo que ser sincero: tengo que ser sincero, o la he perdido, o la he extraviado, o nunca la he leído. Pero que cuando salga de aquí. Lo primero que voy a hacer es、eh, hablar con mi secretario del grupo y, pues, no tengo. Vamos, ahora mismo lo reconozco con toda sinceridad, ¿eh? que ahora mismo no sé, posiblemente a lo mejor Manolo、eh, tenga alguna referencia, pero ahora mismo no recuerdo. ¿eh? En cualquier que me, caso. Que me, que me disculpen, pero vamos, que me pongo a trabajar en ello, pero vamos, en cuanto salga de aquí, de. De, la, de Radio Wiki. <risas> en cualquier caso, bueno, pues、eh, ahí queda, digo, como tema de, o que sirva la radio de punto de encuentro, en este caso, la Asociación <risa> de Vecinos <risa> de la Avenida España,、eh, si quiere esa reunión, bueno, pues、eh, ahí, bueno, quedaría la petición que realizás, a decía, en el año 2013. En cualquier caso, imagino que estás dispuesto.、No. Evidentemente, como comentabas, a. No a me quiero escudar en miedo. Que no lo haya grabado bien en la mente, pero vamos, que no se preocupe, que me pongo a trabajar. Y sobre todo, b u e n o n o s i que i á s bastante más joven, seguro que. que pero quiero、eh, decir, para、sí. si nos están escuchando, que no tenéis inconveniente sí, en nada, reuniros que con que ellos. Que, que, que ven、eh, a su t í digo, por favor, digo, digo. Pues a h q u e d a m o Muchísimas gracias, p u e s s i es la petición ahí de la asociación, pues、eh, ahí quedaba, ya decidí、sí, sí, sí. el traslado de, de esta cuestión. Eh, y son las、eh, preguntas, las sugerencias. Estoy repasando por aquí por si nos quedamos con alguna f u e、eh, r a Están todas contestadas.、Eh, protagonismo para el tema de, del agua, pero también para otra serie de, de cuestiones que hemos apuntado、eh, y que bueno, nos han ido、eh, haciendo llegar nuestros oyentes a través de Line, de Twitter, como siempre, del teléfono también. Así que, Pepe, no sé si、eh, algún apunte más que se haya quedado en el tintero. Sí, yo que tenía aquí tres reservadas, porque ayer en, en el Pleno Municipal、pues、descubrimos, descubrimos, aunque hizo, el señor alcalde hizo mucho esfuerzo porque, por no darle mucha publicidad, pero a pregunta de, de un concejal, o de una concejala, mejor dicho, en el Pleno de ayer nos enteramos de que. En, en, el, en el salón que está justo dentro de lo que es el, el Museo de la Piel, donde se hacían matrimonios civiles, pues resulta que desde no sé cuándo no se, están, no se están celebrando. Fue una sorpresa y que, con toda seguridad, claro, el alcalde tenía que, que conocerla, pero se hizo un poquito el longi, como decimos por aquí. Para no darle mucha publicidad, a mí me alarmó, me alarmó mucho, me alarmó mucho del por qué en aquella、eh, zona、pues、no se pueden celebrar desde no sé qué tiempo, y aludiendo a, aludiendo a que hay un el convenio que se, está, se estableció con la hermandad, pero yo desconozco el, la línea o el epígrafe donde se reseña que allí no había que hacer bodas boda civiles. Eso、mmm, se contradice con, con que, ayer, precisamente en la celebración de un pleno, un acto tan solemne y civil y político, resulta que estuvimos continuamente machacados por las campanas de, de, de, de la iglesia. Es decir, que aquí el alcalde、pues, no s pinta mucho en estos asuntos. Y luego el reloj de San Antonio, que prácticamente、eh, también a eso dejación c el señor alcalde de que, es una, no, de que no sea una propiedad municipal. ¿Cuánto lo es? No el San Antonio, sino el reloj. Y también se le pregunta, se le pregunta, y este hombre no contesta, no contesta. Y yo creo que son tres. El tema de la boda civil, el sonido de las campanas, que me parece muy bien, que toquen, pero por lo menos. Vamos a buscar un convenio para que cuando haya una celebración de, de, de, de un pleno, no tengamos que estar continuamente escuchando el repiqueteo de las campanas. O, señor alcalde, coja usted a su pleno y nos vamos pues, a, un, a, a 500 metros de distancia, ¿eh? si es que usted no es capaz de poner remedio a este tema. Y lo del regalo del San Antonio me parece totalmente una dejación ¿eh? de funciones por parte, y de responsabilidad por parte de. Del equipo de gobierno y por parte concretamente del señor alcalde. Esas tres cositas hay que reclamárselas y hay que、eh, solventarlas. ¿Que usted no es capaz? Pues entonces busque solución de otra, de otra manera. Trasladémonos, trasladémonos a, a otro sitio y lo de las bodas civiles, si, si el convenio dice que no puede ser, pues tendrá que asumirse. Pero por favor, habilite otro, otros espacios también municipales donde se puedan celebrar bodas civiles. Pues,、eh, con esos,、eh, últimos apuntes,、eh, nos vamos a quedar. José García Solano nos ha acompañado hoy, coordinador de Izquierda Unida,、eh, y portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de d u b r i u e la Corporación eh, Municipal. Eh, Pepe, como siempre, muchísimas gracias. Gracias además a todos los oyentes por haber participado, sí, sí. dejarnos t o d a s su, sus cuestiones. Eh, como siempre, a través de Cosa s de Todos. Lo dicho, Pepe, muchas gracias.、Eh, a vosotros y, como tú bien has dicho, pues a todos aquellos que participan haciéndonos preguntas, aunque alguna pudiera molestar, pero que a mí no me molesta absolutamente ninguna. Todas me gustan, me encantan. Muchas gracias.